Señales del fin del mundo.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 ¿Qué ha Javier Sevillano? Hola, buenas, ¿cómo estáis? Hola, pero, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué tal los días? ¿Pero qué te ha pasado? Bien, nada. ¿Qué me viene esto de aquí? Porque he estado andando, he ido al pueblo uh, por víveres, porque como vosotros nos reponéis, me tengo que acercar yo. Y he, si he hecho te... un encargo al Pritka. Pero si te vas a... Pero te... ya no, pero no, si no existe, existe. el Pritka. Muy ecológico, ¿eh? Te voy, te voy claro, a... Te... Vas a tener que darte está un baño. Todo uh, está todo caducado. el Pritka está todo Un baño en la de que... vera o algo.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 Canto a Galicia, me, bueno, a los percebes sí. Sí, no en general, sí, sí a Galicia, sí, sí, sí, canto. También, también era estaba en mi repertorio infantil. Estaba en mi infantil, un canto a Galicia. Hey do mío padre o algo así. Pero tú sí, eres sí, sí, sí. ¿y eres truaní, señor no, o no? fíjate, mi tía conocía a al padre de Julio ¿cómo se llama ese? Rao, a Papuchi. A Papuchi a a al doctor Iglesias Puga este, a Papuchi, Rao, Rao, Rao, le conocía y sí. yo, yo no sé si por ahí alguna conexión, así que me voy a hacer las pruebas, me voy a raspar algo y se lo voy a mandar. Me no, voy a raspar algo. Uy, uy, lo del raspar algo queda un poco feo, ¿eh? Me voy a raspar algo y se lo, y se lo mando a ver si coincidimos y me deshago ¿y? A ver o sea, si tenemos el mismo ADN, ¿no? Así que nada, Oye, pues nada, esta eh... noche, pijotas. Vale. O Julio Iglesias repartió mucho ADN sí, o todos sí, envidiamos mucho a Julio Iglesias. Yo, yo creo que repartió, Un poco de ¿no? todo, ¿Sí? un poco de todo. No, Pueden yo creo que un poco de todo no, yo creo que lo segundo. Bueno.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 No, ya. no, no, no, naturales no, no, dice, no, natural, no, no, no, no, bueno, no, le estar, que, no, ah. putativo, sí. que, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es bastante denigrante y bastante sucio Desde eh. sí. Bastante sí. Denigrante, sí. bueno, vamos a lo nuestro exacto, que pasará cuando abramos el grifo bueno, dentro de no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ahí va yo a ti ¿Ah, si, ¿sí? si de, te saldrá directamente la Coca-Cola pues, no tendrás que estar abriendo latas como haces todas las noches class, class, class, sino que te saldrá directamente desde Atlanta te vendrá un será oh. el, el, el canal el, en vez de el, el canal de Isabel segunda aquí en Madrid que es el que trae el agua aquí el canal el de, Atlanta el, el canal Atlanta eh, Cola o algo mejor así mejor <risa> pues, pues se podrá hacer estoy como el con Netflix que claro que claro, a Netflix, HBO, claro. Al otro, pues, de, de pues me voy sufrirá. a suscribir a un claro, grifo que de que salga Coca-Cola de Coca o del de que salga café bueno,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 personas han dejado de ser tales, han dejado de ser individuos y se han convertido en clientes. Y ¿Sí? con el cliente entonces no claro. hay posibilidad de desarrollar la vida. eh Y la vida, entre comillas, es moderna, la vida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 creo que fue en, en, eh, en Israel hace ya muchos años al estar en mitad de un desierto ¿no? el, el país israelí entonces eh, ellos pusieron implantaron el método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 No por no todo. solo beber sino asearse en condiciones. No, no, claro, claro hay, hay, estamos hablando de una ciudad y Ciudad del Cabo es así, en donde hay un calor tremendo, tremendo, tremendo. una humedad espectacular y se necesita el líquido alimento, claro. ¿no? O sea, pues al final ellos, todo eh, deriva de en enfermedades, claro, ese tipo de cosas. Exactamente, y por eso al principio de, de todo esto hemos dicho que la mejora de la higiene debida al agua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 eh tanto en esta época de ahora con Bruno como antiguamente cuando cuando está eh Juan Jennerian, claro, hablar de una de las personas que había hecho un invento para intentar desalinizar, claro. utilizar agua de, del mar y, y pues eso, igual que él, pues hay otros muchísimos otras, inventos, o sea que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 es decir, es agua natural claro, es agua no, no, que está en la no fábrica. No, es decir, el el es cae cae de un problema, no cobra nunca, nunca, nunca, un, un, nunca es un jamás global. Claro. Claro. es un problema global y, y lo que está... hemos referido antes también muy importante el problema de las infraestructuras de conducción eh, de agua ahí está que ahí el se pierde, se, se pierde mucho, hay zonas que se pierde muchísima y luego los vertidos y las porquerías en eh, determinados sitios que se saben de fábricas que no hay control todo esto lo que conlleva es lo que hemos comentado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 porque tiene un valor... No, pero, en, bueno, en ese consumo va también incluido, dicen que va incluido todas las tasas de infraestructura, gestión y, bueno, ya, ya, bla, bla, pero, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Eso te cobrarían una tasa común y ya está. Así que, Bruno, tú vas a ser feliz, te ducharás con Coca-Cola. <risa> sí. <risa> ¿Con pues Coca los imaginé, no solo grano, ducharte eh, de Coca-Cola, sino con, tirar, con, tirar de la cadena con Coca-Cola. Con Cuba Libre, Qué con Cuba horror, Libre. Hombre. No, pero, eso no, ¿no? Coca-Cola, ¿eh? Ah, vale, vale, bueno. Javier Sevillano, muchas gracias. Bueno, me voy a hacer las pruebas de un chupito cuento, de agua luego, A manera. valorar.